han bajado, mejor dicho, les han les han soltado y nada, parece ser que ya eh bueno, pues el de los bomberos ha recogido la el elevado rescate que tienen tan guapo. Sí. Y bueno, y parece ya que que marchan de aquí tanto los bomberos como me apresura a decir, igual estoy lanzándome a la piscina, pero incluso la policía. ¿Eh? Parece que alguna de las fules, parece Ah, Pero nada ah, eso simplemente que ah, anda ah, por aquí el dueño anda por aquí pudiera todavía que parece ser que estaba dirigiendo toda la operación el dueño sí, el dueño del sí, sí el dueño del edificio ha estado aquí desde bastante pronto uh -huh. con... si sí, efectivamente los bomberos mar ya el dueño ahí está todavía es como pingüino el malo de batman sí. ahí lo tenemos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 de los compañeros, pero bueno, eran ya, como decimos, los dos últimos eh, las dos últimas personas que están residiendo dentro de la mesón, dos personas que además vivían ahí, uh -huh. o sea, han sido ha sido un desahucio, al uso, ha sido un desahucio, sí. uso, sido uh -huh. un desahucio de verdad, uh -huh. y, y nada, simplemente pues estamos eh, eso, esperando a verles ahora y para darles un abrazo fuerte, uh -huh. y nada, si las conferencias han marchado. Ya no vemos el camino de los bomberos por ningún mm. Y simplemente eso, ahora hay una especie de calma chicha muy rara, sí. con un resuelo muy raro también que ha <risa> <risa> Y yeah. eso simplemente, pues esa, era, esa pues... era la novedad que les hemos visto pasar por aquí delante. Y, yeah, y bueno, ya yeah. han ido a la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 No, ¿Has no, no, podido no zanfarte bien, bien cuando a veces eres un poco un poco imán de estas cosas? Un poquito sí, poquito sí. Lo gusta recibirlo. Lo pasa es que no... Pero es, bueno, lo, es lo que, que tiene, mismo, es lo que tiene ser que ser, sí. estar ahí a... a, es, lo, a es lo que tiene vergüenza. que estar aquí. como mismo la gente está increpando al dueño de este inmueble. Está entrando con, está entrando con la artesan a la mesón. Uh -huh. Y nada, parece que la policía...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 Eh, pero eso, también le traen aquí a otro compañero de la islola, bueno, estaba siempre bien que estemos todos juntos. Sí. Y nada, no sé, estamos haciendo como una especie de, de paseillo de aquellas personas que estábamos a otro lado del cordón, nos están viendo como os digo, a uno y al otro lado de la calle tendría. Y, y nada, eso... ¿Y eso? ¿Aquí las ángeles están encrepando? Sí, bueno, ¿se está Recor a a los recordándoles algunos otros abusos, ¿no? Como el asesinato sí. de Íñigo Cavacas. Efectivamente, me alegro de que se esté escuchando bien sí, esto. Sí, sí, sí, se oye, vemos, y sí. sabemos que, que, que, que está la cosa tensa ahora y imagino que también ellos, de alguna manera, pues también cabreos de que haya, haya habido gente re apoyando a los resistentes de la mesón